tiene esta conducción con, con, conducción con, con, con, con, con, conducción conducción conducción yo yo creo que lo que falta a Argentina es conducción y cuando no hay liderazgo desaparece la gobernabilidad ganaste el pan con el sudor de tu frente yo con, con, conducción yo conducción sudor de tu frente aquíbier. Que no és una republicta bananera. 95. no volem passar no ho pesalti. estan aquí vi dal.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 uno veloce sopra Hola. esto es Lejos del Centro y en un día muy especial para mí, porque es un aniversario importante. Los aniversarios son estrictamente subjetivos y hoy un amigo hubiera cumplido no sé cuántos años, 50 y pico de años. Hoy sería es el cumpleaños de Eduardo Candreva y también sería el cumpleaños de otro ser muy querido por mí, que es una tía, mi tía Nilda, que también murió bastante joven. Este programa, generalmente digo, es un programa libro y en los libros hay... ...a menudo una página en la que están los agradecimientos... ...así que hoy entre los agradecimientos va... ...Eduardo Candreva... ...por haberme despertado... ...a este mundo de maravilloso, realmente maravilloso de la radio... ...empezó todo con un reportaje que nos hicieron hace varias décadas a mi esposa y a mí por unos artículos que escribíamos para la revista Humor y después quedamos eh, pegados a la radio ¿no? con toda la gentileza que ya es comentarlo una y otra vez parece abusivo, eh, parece exagerado, parece eh, una hipérbole pero es real, eh, una bondad, una gentileza muy muy especial y también a mi tía nilda nilda espadafora eh, hermana de mi mamá que marcó mucho mi, mi niñez yo pasaba esto me interesa solamente a mí así que lo estoy contando para mí todo es subjetividad mi niñez yo la pasaba en la casa mucho en la casa de mis abuelos y mis tíos y y ellos fueron los encargados de despertar un mundo de, muy particular, ¿no? muy distinto del que pasaba en mi casa y en, y en un colegio horrible. Así que los fines de semana estaba allí con ellos, con mi tía Nilda, a quien le agradezco a la distancia, y con Eduardo Candreva en otro espacio muy particular, distinto del mundo habitual en el que me movía, que, era la que ese mundo especial, que no era el habitual para mí, era la radio. Así que empiezo este programa del 9 de julio, 9 y 12, 13 de la mañana, acá estamos en vivo, reiterando agradecimientos al Gordo Candreva y a la tía Nilda. Empezamos con el programa, y el programa en la página siguiente tiene epígrafes, como de costumbre, los epígrafes son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 Bueno, hoy vamos a hablar de emociones y especialmente de sensaciones, ¿no? Eh, el programa va a girar en torno a los sentidos, ¿no? a los sentidos habituales, que es el de la vista, y a los otros sentidos que a veces han quedado postergados. ¿no? La idea se me ocurrió el otro día, charlando con Juan, que hoy está operando el programa, y acompañado por Victoria y yo le nombraba un libro de patrick zukin que se llama el perfume en el que se se habla de los olores ¿no? eh, sensación a la que no, no estamos para la que nosotros el común de la gente no está tan entrenada ¿no? a los catadores de vino los llaman narices porque huelen y saben en, en la jerga no huelen y saben en eh, cómo está compuesto ese vino, si es frutal, qué frutas tiene, en fin. Acá teníamos uno hace un rato, que era Nacho, que habló del vino de la costa, o sea, sería nuestra nuestra nariz, nuestra nariz el Nacho, de arriba hormigas. Y bueno, vamos a leer algo relacionado con las sensaciones. Pasamos a los siguientes epígrafes, que como siempre son dos epígrafes tomados de la novela La Anunciación de Negroni, de María Negroni, y dice el primero, «Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, protégeme de todas las cárceles, incluidas la del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse» en verdugo protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen y en general protégeme de los que piensan sin que les tiemble el pulso que el mejor enemigo es el enemigo muerto no me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre y el otro epígrafe tomado del mismo libro de Negroni Dice, nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa. O mejor, dice Negroni, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mi mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y finalmente, el cuarto epígrafe, que es de Augusto Monterroso, y es breve pero contundente, es un micro relato, entre paréntesis recomiendo estos relatos de Monterroso, están en la red, se consiguen fácilmente, todos son de mucha fuerza, ¿no? al ser compactos. Este se llama La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Doy vuelta a la página para atrás y vuelvo a los agradecimientos. Ventajas que tiene el libro, uno va, viene, avanza, retrocede y quiero agradecerle a Francesco Garito que casi involuntariamente, y eso puesto entre comillas, nos da como sigla, como me dijo él en italiano, o sea, como este tema inicial del programa las nubes así que también está dedicado a Francesco eh, la música eh, los recuerdos, eh, las sensaciones y escuchamos un tema para arrancar que habla precisamente de eso que es de Caetano Veloso déjame que te cuente limeño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 Déjame que te cuente Moreno mi pensamiento Moreno, el sueño que entretiene moreno Tu sentimiento Canela, adornarla con jazmines Matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalanarla la meda Que el río acompasará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 y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales aquí relataremos su historia se llamaba Jean Baptiste Grenouille y si su nombre a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etcétera, ha caído en el olvido no se debe en modo alguno a que grenuil fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, y inmoralidad, en una palabra impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa... Reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a cuerpos cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano, como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo 18 aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora, ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal. Entre la río Ferre y la río de la ferronerie, o sea, el cimentier de Sinozang, durante 800 años se había llevado allí a los muertos del hospital Hotel Die y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no sólo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos en que fue por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. Fue allí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació, el 17 de julio de 1738, Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado cuando se iniciaron los dolores del parto la madre de grenuil se encontraba en un puesto de pescado de la río Fer escamando albures que había destripado previamente los pescados seguramente sacados del Sena aquella misma mañana apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres sin embargo la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Sólo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado y las cinco criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo y no sobrevivían mucho rato entre ellas, y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurriría hoy, y la madre de grenuil que aún era una, jo una mujer joven, de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabeza en la cabeza, y, aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo, la madre de Grenuil deseaba que todo pasara cuanto antes. Y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya cinco veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del hedor y del calor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios, o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor. Avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano, poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? nada ¿de dónde procede la sangre? de los pescados se levanta tira el cuchillo y se aleja para lavarse entonces de modo inesperado la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar todos se vuelven descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre Y como esta confiesa sin ambajes que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y dos semanas más tarde la decapitan en la place de Greb. En aquellos momentos el niño ya había cambiado tres veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de dos días. Según decían, era demasiado voraz, mamaba por dos, robando así la leche a otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafos, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Ruy Saint-Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafio en las que por motivos racionales hacinaban hasta cuatro lactantes. Y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que sólo se llevaran a los lactantes bautizados y entre éstos únicamente aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte que debía estampillarse en Rouen, y como el niño grenuil no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como, por añadidura, no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades por una serie de dificultades de índole burocrático y administrativo que parecían concurrir en el caso de que de aquel niño determinado y porque por otra parte el tiempo apremiaba el oficial de policía Lafosz se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa previo exigencia de un recibo para que así lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior se deshicieron de él en el convento de Saint-Marie-de-la-Rue Saint-Martin donde recibió en el bautismo el nombre de Jean-Baptiste y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado en vez de enviar el niño a Rouen decidió criarlo expensas del convento y con este fin lo hizo entregar una nodriza llamada Jean bussy que vivió en la Rue Saint-Denis, y a la cual se acordó pagar tres francos semanales por sus cuidados. Esto es el primer capítulo de El perfume, de Patrick Suskin, que es un autor alemán que nació a fines de los 40 cuarenta y nueve. Esta fue su primera novela, se hizo película después, Eh, es uno de los casos en los que la película es tan buena como el libro el, el, las primeras escenas son terribles bueno, este es uno de los pocos libros que yo he leído en los que se describen con minuciosidad eh, las sensaciones provenientes del sentido del, del olfato este personaje, Jean-Baptiste eh, que parece haber leído ante, de antemano las eh, aquella frase de sartre que dice uno es lo que an, lo que hace con lo que hicieron con uno ¿No? bueno con este hicieron muy poco y a partir de eso él hizo algo se convirtió en un experto en perfumes y también en un asesino serial porque para extraer esos perfumes necesitaba, sacar la, las grasas y el y partes de los cuerpos de especialmente de, de mujeres así que así con una especie de ese siete programas por un libro este capítulo se podría llamar te Cagué la mañana ¿Eh? o sea alegremente empezamos con un tipo que nace entre sangre y olor a pescado pero cambiemos un poco aunque en la misma dirección de de los sentidos y vamos a escuchar un tema de, de Ana Belén y Víctor Manuel que yo no sé si me animaría a llevarlo a cabo con Jean Batiste quiero abrazarte tanto que de que lliga oh, A ti sonoro puro quieto blando incalculable al mar de la paleta porque en la neta luz la sombra neta en su transmutación pasan soñando a ti porque en la vida combinando color y color busca ser concreta metamorfosis de la forma meta del paisaje tranquilo o caminando a ti armónica lengua cielo abierto Desacompasado Dios, orden, concierto, raudo, relieve, lisa investidura. Los posibles en ti nunca se acaban. Las materias sin términos te alaban. A ti, gloria y pasión de la pintura. Esta es una poesía de Rafael Alberti, se llama Al color. Y como ustedes saben, este es un programa libro, entonces me permite, como la poesía me gustó, y por ahí no la entendí del todo, leerla de vuelta Al color de Rafael Alberti que está en un libro llamado A la pintura eh, que recomiendo en el que las innumerables pues hay muchísimas poesías y todas están eh, dedicadas a la pintura a pintores a colores, a la sombra reitero, al color a ti sonoro, puro, quieto blando, incalculable al mar de la paleta porque en la neta luz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 te alaban a ti, gloria y pasión de la pintura. Rafael Alberti. Y pasamos a otro poeta, más antiguo que Alberti, eh, que es Rubén Darío, que tiene de todo, tiene cosas horribles y tiene cosas excelentes, entre ellas, que no viene a tema hoy, pero de otro día, la oda a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, donde habla de América Latina y de... Eh, ese eterno enemigo que es este Estados Unidos. Ya desde esa época, hago un paréntesis, la poesía Oda Roosevelt refiere el episodio de la invención de un país para hacer el canal. Eh, Panamá era eh, parte de eh, Colombia y como el gobierno colombiano, la legislatura, se opuso a, a la creación del, del canal, aunque intentaron coimear a diputados y senadores inventaron una revolución independizaron el Darien, que es Panamá e inmediatamente el gobierno títere de turno hizo un canal, bueno Rubén Darío, esto del que voy a leer otra poesía escribió a raíz de eso Oda a Roosevelt esta se llama Sinfonía en Gris Mayor y la leo porque en ella Darío intenta como muchos otros escritores copiar la sensación de la vista en la palabra. Entonces quiere dar la tonalidad del, del gris y del, de un mar en un día nublado a través de los sonidos de las palabras. La poesía se llama Sinfonía en gris mayor. El mar, como un vasto cristal asogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir sentado en un cable fumando su pipa está un marinero pensando en las playas de un vago lejano brumoso país es viejo ese lobo tostaron su cara los rayos de fuego del sol de brasil los recios tifones del mar de la china le han visto bebiendo su frasco de gin la espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz sus crespos cabellos sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco, ve el viejo, lejano, brumoso país a donde una tarde caliente y dorada, tendida las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrar el confín. La siesta del trópico, la vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Entonces, una poesía de Rubén Darío, se llama Sinfonía en Gris Mayor, es de 1891, y nos venimos unos cuantos años para acá, sumados más que divididos. jos che central El biany el mal de pidem for penal Via la jaquetita un un la A la retina Otra poesía de Rafael Alberti Del libro A la pintura A la retina A ti, jardín redondo Donde mora de par en par Pintada la belleza Flor circular que iriza En su cabeza Del rayo negro al rubio de la aurora A ti, profundo espejo Que atesora Todo el sinfín de la naturaleza Si sol cerrado Noche de grandeza se abierta luna, hora de sol sin hora a ti siempre vivás, aunque dormida torre del homenaje de la vida ajimés a la mar de la aventura ¿qué sería sin ti de los colores, niña de luz pintor de los pintores a ti fuente inmortal de la pintura? y una más de Rafael Alberti que me resulta admirable que alguien pueda escribir Tantos versos, tanta poesía, con un tema tan complicado. La poesía se llama Azul. Llegó el azul y se pintó su tiempo. ¿Cuántos azules dio el Mediterráneo? Venus, madre del mar de los azules. El azul de los griegos, descansa como un dios sobre columnas. El azul edad media delicado. Trajo su virginal azul la Virgen, azul María, azul Nuestra Señora. A, mi a su paleta descendió, traía el azul más oculto de los cielos. De rodillas pintaba sus azules. Lo bautizaron con azul los ángeles, le pusieron Beato Azul Angélico. Hay paletas celestes como alas descendidas del blanco de las nubes. Los azules de Italia, los azules de España, los azules de Francia. Rafael tenía alas. También el perullino tenía alas que al pintar derramaban sus azules. Pinceles que son plumas. Azul añil, cuando de ti se tiñen. Venecia del azul tiziano en oro. Roma de los azules pusén entre los pinos. Me enveneno de azul tintoreto. Azul azufre alcohol, fósforo greco. Greco azul ponzoñoso cardenillo. En la paleta de Velázquez tengo otro nombre. Me llamo... Guadarrama cuando serpeo entre las carnes nácar me llamo alegre azul vena de Rubens y por la madrugada de los lagos con un azul clareo que repiten los ecos de la umbría, patinir hay un azul murillo inmaculado precursor del brillante de los cromos también dio azul estiépolo a su siglo soy una banda una ligera cinta azul de goya tenue diluido te diría eres bella, eres tan bella como el azul glorioso de los techos explosiones de azul en las alegorías en el azul manet cantan los ecos de un azul español en lejanía también me llamo Renoir, me gritan pero respondo a veces con voz azul transparentada en lila soy la sombra azulada, la clara silueta de tu cuerpo para los viejos ojos el escándalo Dieron las baleares su azul a la pintura. El mar invade a veces la paleta del pintor y le pone un cielo azul que solo da en secreto. La sombra es más azul cuando ya el cuerpo que lo proyecta se ha desvanecido. Tiene el azul estático nostalgia de haber sido azul puro en movimiento. Aunque el azul no esté dentro del cuadro, como un fanal lo envuelve. Dijo el azul un día, «Hoy tengo un nuevo nombre». Se me llama Azul Pablo Ruiz Azul Picasso. Y saltando de un genio de esa época a otro, levemente posterior, escuchamos algo de boca directamente de Cortázar sobre la boca. Beso tu boca. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. ...voy dibujándola como si saliera de mi mano... ...como si por primera vez tu boca se entreabriera... ...y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar... ...hago nacer cada vez la boca que deseo... ...la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara... ...una boca elegida entre todas... ...con soberana libertad elegida por mí... ...para dibujarla con mi mano en tu cara... ...y que por un azar que no busco comprender... Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Cortázar. Nos vamos un rato a Colombia para leer una poesía de... José asunción silva eh, que nació en la segunda mitad del siglo 19 en bogotá y esta poesía que se llama una noche está ligada a las dedicatorias del principio del programa ¿no? eh, una noche según dicen está inspirada en un en una pérdida que tuvo en el autor que fue la, la pérdida de su hermana que está acá está es un tanto dual la descripción no se sabe, parece una novia se refiere a la hermana así que hoy que dedicamos el programa a dos eh, amigos mi tía y, y Eduardo Candreva eh, vamos yéndonos hacia casi el final del programa con la lectura de esta poesía especialmente dedicada a ellos y a la impresión de que un lugar común pero que bueno que ellos caminan a pesar de todo el lado nuestro una noche josé asunción silva una noche una noche toda llena de perfumes de murmullos y de músicas de alas una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mí, ceñida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga. Y eran una sola sombra larga. Y eran una sola sombra larga. Y esta noche, solo, el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de su muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes, y tus manos adoradas entre las blancuras niveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche de perfumes, de murmullos, y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas." Esto es de 1894, de José Asunción Silva, se llama Una noche, y lo acompañamos con algo que no sea tan triste y que sea un poco más dulce, como la canción de Ana Belén y Víctor Manuel. Bueno, entre bocas, recuerdos y sentidos, pérdidas y gente que nos sigue acompañando No necesariamente como una sombra, como una presencia ¿no? Como un amigo que te da la mano cuando estás solo Hemos pasado el programa de hoy, ya estamos llegando casi a las 10 Ya está Santiago listo para arrancar con rap Así que nos veremos y quiero verte la cara, brillando como una esclava negra o rubia. No vemos, esto fue Lejos del Centro. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación de amor. Te doy pan, quieres no Nena, nunca te voy dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderà A un que van